Bueno, muchas gracias por su presencia, en primer lugar. Eh, aquí estamos hablando de crisis. Y el título de esa conferencia es Autoconocimiento, una necesidad. Porque realmente se trata aquí de la atención. Estamos hablando de la atención y nuestra atención está girada hacia afuera. Y es natural que sea así, porque la primera célula, la viva, tenía que alimentarse. Y todo está fuera. La comida está fuera, el agua está fuera, el aire está fuera. Por lo tanto, de una forma natural, estamos dirigidos hacia afuera. Pero nuestra sociedad realmente lo que hace es potenciar esa atención fuera. Entonces tenemos muy olvidada la atención hacia adentro. Estamos tan identificados con lo de fuera que nos identificamos con nuestro personaje. Cada uno de nosotros ha creado un personajillo para vivir aquí en el mundo físico. Yo soy Marley, mujer nacida aquí, ahí, hija de tal, que vive en tal lugar, que tiene tal DNI, pero realmente ese es mi personaje. No soy yo. Porque aquí estamos hablando de psicología transpersonal. Personal es el personaje que he creado, o que la vida ha creado a través mío. Porque la vida es la que me ha hecho tener determinadas experiencias y de esas experiencias sacas las conclusiones, es tu forma de pensar, de sentir, de, de conducirte, de actuar en la vida. Todo viene dado por las experiencias. ¿Y quién da la experiencia? La vida. ¿Y quién ha determinado que yo nazca? Mujer. En un determinado lugar y en un determinado momento. Entonces hay algo mucho más allá que nuestro personajillo. Claro que necesitamos nuestro personaje para vivir aquí en el mundo físico. Absolutamente. Pero nuestra atención puede ir mucho más allá del personaje. Estamos hablando aquí de crisis y el autoconocimiento es importantísimo en el día a día. Imagínate una crisis, mucho más. Porque autoconocimiento significa conocer lo que hay aquí dentro y no estar con la atención continuamente hacia afuera. Ya digo, Es muy importante lo de fuera, pero lo de dentro es igual de importante. Y nuestra sociedad no lo potencia esto. Potencia los logros internos, en fin, dirige la atención hacia afuera y no hacia adentro. Y lo que me parece una necesidad urgente es que la atención gire hacia adentro. Entonces es una cosa... En ambos lados. Es como dicen los yogis. Los yogis dicen: un ojo mira para afuera y otro para adentro. Eso es el lugar para estar. No solo fuera ni solo dentro, sino con la atención en ambos sitios. Román hablaba ahora de la atención y de mindfulness, que está tan de moda. Mindfulness realmente es una versión occidentalizada de la meditación budista de toda la vida. Yo me acuerdo, que me parece fantástico, no tengo nada contra, al revés. Cuanto más podamos meter hacia adentro la atención en nuestra sociedad, mejor. Pero yo me acuerdo que hace muchos años estaba en Buenos Aires y me colaron, literalmente, en una entrevista al Dalai Lama. Y entonces él decía que en aquel momento estaban haciendo investigación con sus eh, lamas, con sus monjes. Y de esa investigación ahí empezó toda la validación de la meditación budista. Y a mí la meditación me parece esencial y de hecho hay muchos estudios que demuestran que ayuda a la salud, que la salud del ser humano gana con la meditación. Ahora, mi experiencia después de meditar muchos años es que la meditación te lleva, además con una facilidad increíble, a un lugar infinito. Porque nuestra mente tiene el potencial para conectar con el infinito. Lo que pasa es que no nos lo enseñan y es facilísimo. No hace falta meditar 40 años para conectar con esa parte de nuestra mente, porque está ahí, es solo saber cómo conectar con ella. Pero es la famosa cosa que un meditador medita y tal, y llega un momento en que está con la mente parada, y en ese estado del ser, pero luego sale de la meditación y se tiene que encontrar con los problemas diarios con el hijo que no estudia, con el marido que no le da lo que quiere. <ríe> y entonces, es como dos mundos separados otra vez. Entonces mi atención, en la que lo estoy poniendo ahora, es tener una vida meditativa, una vida de atención plena. Y eso es lo que enseñan los budistas realmente, una vida de atención plena. Yo hace yo creo que 20 muchos años traje aquí a España a Thich Nhat Hanh, que es un maestro budista muy importante, porque además hizo una labor fantástica en la guerra de Vietnam, en las vietnamitas, porque los unos barcos que la gente era se había huido en esos barcos y ahí tenían hambre, eran asaltados, en fin. Y este hombre creó todo un régimen de atención a estos refugiados tanto que luego el gobierno le exiló y vive en el sur de Francia, ahora mismo está muy enfermito pero este hombre habla de mindfulness todo el tiempo, desde que le conozco hace veintitantos y años, pero tenemos la suerte de que sus estudios científicos han propiciado que nuestra, nuestra mentalidad occidental acepte la meditación y la empieza a integrar aquí. Así que me parece un movimiento fantástico para nuestra sociedad que mindfulness esté así de moda en este momento. Y desde luego me parece perfecto que nuestra sociedad se empiece a acostumbrar a todo el potencial que tiene nuestra mente. Porque nuestra mente tiene un potencial bárbaro, increíble. Fantástico. Es como si fuera un ordenador maravilloso. Ese o símil ya se ha hecho muchas veces. Pero claro, si tú tienes el mayor, mejor ordenador del mundo y no lo sabes manejar, pues no te vale de mucho. Haces las funciones básicas y no sabes usar lo demás. Y eso es lo que pasa, que no nos enseñan a usar el potencial de nuestra mente. Eso tenía que enseñarse en el colegio. Yo soy una persona que estoy un poco eh, fuera de mis colegas, porque yo creo que la psicología tiene que ser popular, tiene que ir a la calle. La psicología se tiene que enseñar en los colegios, porque hay preceptos básicos que cambian completamente la vivencia de la vida. Y nuestra sociedad no lo suele tener en cuenta, no hay más que encender la televisión y ves Pues torturas, eh, peleas, revólveres de cinco canales, tres están dando violencia. Y luego nos extrañamos que el mundo tenga violencia. Que nuestro inconsciente grava imágenes. Y esas imágenes influyen brutalmente sobre nuestro día a día. Vamos a hacer un mini experimento, si queréis. Solo para probar eso. Porque nuestro inconsciente no hace la menor diferencia entre lo que ocurre aquí en el mundo físico y la imaginación. Tiene el mismo potencial. Entonces, si tú cierras un minutito los ojos ahora, hacer el experimento, los que queráis. Cerrar los ojos un segundo, imagina que estás entrando en una frutería. Y estás viendo ahí los plátanos, las manzanas verdes, rojas, las papayas y te acercas a los limones, amarillos, brillantes, coge uno bien brillante que pese, lleno de jugo y córtalo con un cuchillo y lleva una de las mitades a la boca y chupa el jugo del limón. Cuéntame, ¿qué está ocurriendo ahora contigo? ¿Qué ocurre con vosotros? ¿Eh? 99% de vosotros estáis salivando. ¿Y por qué estáis salivando? ¿Hay algún limón aquí? No hay ningún limón. Pero la mente ha recreado un limón. Y en la mente hay un camino neuronal asociando el limón con un proceso complicadísimo que acaba en salivación. O sea que imaginaros la importancia que tiene la imagen grabada en la mente. Es bestial la importancia, porque está tiñendo de cierta manera todos tus acontecimientos cotidianos y, sobre todo, tu percepción de los acontecimientos cotidianos. Y por eso la atención es importante. Primero el conocimiento y saber esa cosa tan simple que la atención es todo. Porque la atención es lo que potencia las cosas. Donde no pones atención eso no existe para ti. Imagínate que vas 30 años a trabajar en una oficina y hay un edificio enorme al lado de tu oficina. Pero no le has mirado nunca, nunca has puesto la atención. Ese edificio no existe para ti aunque sea gigantesco. Porque solo aquello en lo que tú fijas tu atención, solo aquello existe y aquello se materializa en tu vida además. No es solo que eso lo tengas en cuenta, giras alrededor de aquello. Por lo tanto, si tú tienes como centro de atención los problemas, los vas a tener todos. Si tienes la solución como centro de atención, esas empiezan a venir a ti con facilidad. Por lo tanto, la forma de pensar y la, la, la forma de dirigir la atención va a ser en tu vida, va a tener un papel preponderante en tu vida. Entonces, la atención es 90% de nuestra vida. Y nosotros podemos dirigirla donde queramos. Es un simple entrenamiento, sencillo. Por eso doy la bienvenida al mindfulness, porque está trayendo a nuestra sociedad la, el entrenamiento de la atención, que es tan vital para la vida de cada uno de nosotros. Porque, imaginaros, la idea Es importantísima. Hay aquella famosa historia de la diferencia entre el cielo y el infierno. No sé si conocéis esa historia. El infierno es aquella persona que tiene un hambre feroz. Y delante hay una sopa maravillosa, oliendo maravillosamente. Pero para tomar la sopa tiene una cuchara enorme y no consigue coger la sopa. Porque la, con aquella cuchara no hay forma. Eso es el infierno. Lo tienes ahí, pero no, no consigues acceder a ello. ¿Y cuál es el cielo? El cielo es cuando todos tienen cucharas enormes. Y tú das a uno y el otro te da a ti. Entonces todos toman de la sopa. Y esa es la idea importantísima de la comunidad, del grupo porque en realidad estamos todos unidos, no lo vemos, parece que estamos separados. Nuestros sentidos nos muestran la separación, tu cuerpo está aquí, el mío está aquí, estamos separados, pero eso es un espejismo, porque en realidad hay una unión entre todo. Yo me acuerdo hace años cuando hacía un programa de radio que se llamaba La Voz de la Noche, de Mariló López Garrido, Y me mandaban el taxi, era un programa nocturno, me mandaban el taxi a buscarme, ¿no? Y entonces me acuerdo que un día yo iba a hablar de fobias. Y de repente el taxista me empieza a hablar de fobias. Que tiene una fobia de no sé qué, que su mujer, que no sé qué. Y digo, ah, no me diga, usted tiene interés en esos temas. Y dice, para nada. Pero que había pillado lo que yo estaba pensando, porque estaba pensando lo que iba a decir, ¿no? Entonces, por eso digo, nosotros no estamos separados. Parece que estamos separados, pero no lo estamos. Estamos completamente haciendo intercambios todo el tiempo, energéticos, además. Entonces es muy importante la idea de grupo y de unión y no de separación. Y cuando tú pones la atención en la unión, Toda la vida cambia. Si pones la atención a la separación, pues está garantizado que entra el dolor en tu vida. Entonces, estas ideas todas, es las que a través del autoconocimiento vas constatando. Ya no son teorías, sino que vas viendo que cuando un concepto entra en tu mente, las cosas que te ocurren están todas relacionadas con ese concepto. Si es el concepto de separación, ya digo, repito, se te va a repetir en la vida mucho, porque lo que está en tu mente se materializa fuera. Si tú, por ejemplo, tienes la idea de que te rechazan, que es muy común, papá o mamá en un momento no actuaron como tú querías y querías que te rechazaban. Y entonces tienes la idea de que eres rechazado, o ninguneada, o lo que sea. Entonces vives en la vida diez situaciones. En nueve te tratan fenomenal, te consideran, te respetan, pero en una te tratan mal. Pues esa es la que tú registras. ¿Por qué? Porque es la idea que tú tienes en la cabeza. Por eso es aquello de no es ver para creer, sino creer para ver. Tú vas siempre ver lo que está en tu mente, no lo que hay. No es objetiva tu <coughs> visión. Por eso es tan importante la ta neutralidad. Mientras tú juzgas, estás viendo lo que tienes en la mente. Solo estás viendo el reflejo de, tu, de lo que tú piensas. Cuando eres neutro, entonces constatas. Yo puedo constatar, está lloviendo, constato, o puedo juzgar. Ay lluvia, qué horror, y me voy a mojar y tengo que llevarme no sé qué, y paraguas, qué espanto. Y estoy juzgando. Entonces, eso es muy importante, la diferencia, constatar y juzgar. Si, por ejemplo, llega a casa y hay un cenicero lleno de colillas, yo puedo simplemente coger el cenicero, lavarlo, limpiarlo, colocarlo en su lugar. Gasto energético mínimo. O puedo enfadarme. ¿Quién ha dejado ese cenicero aquí, Como mal que huele? Pero siempre me toca a mí hacerlo. Gasto energético máximo. Por eso la neutralidad es tan importante. Y vamos a hablar de eso ahora. Bueno, esto... vaya. Uy, se ha saltado aquí una cosa. ¿Cómo puede ser? Bueno, qué curioso, bueno, se ha saltado, porque aquí quería enseñaros, <coughs> extraño, un, un artículo de investigación en ciencia en que se muestra, a lo mejor sale más adelante, porque no sé qué ha pasado aquí, en que se ve cómo el cerebro se activa y cómo la mente distraída gasta muchísima más energía que la mente focalizada. O sea, la mente distraída tiene un gasto energético brutal. Hay muchísimas áreas del cerebro que se activan. En cambio, cuando focalizas, el gasto energético es mínimo. Parece al revés, ¿no? Esfuerzo para focalizar. Pero no es así. Cuando estás focalizada, es como que todo se concentra y facilita el flujo. En cambio, si la atención está distraída, hay un gasto energético brutal. Esto aquí es un, una publicación, o sea, una investigación que fue considerada la mejor investigación del año de 2015 sobre el efecto de la atención y está hecho por Dean Radin y ganó un premio el Illuminant, que es un premio importantísimo de investigación. Y os voy a explicar lo que es. Aquí hay dos grupos. Hay un grupo de no meditadores, o sea, gente que nunca entrenó la mente, ¿vale? Y un grupo de meditadores, que es ese oscuro aquí. Aquí a la izquierda tenemos el grado de influencia sobre las partículas. Y eso, os voy a explicar rápidamente, es el famoso mm, investigación de las dos rendijas. Ellos mandan un haz de luz a través de dos rendijas y esas partículas forman un dibujo concreto. Esas partículas pasan por los dos agujeritos y van formando un patrón que, en fin, no voy a entrar en detalles, pero es un patrón ya curioso de por sí, porque es como si fueran dos olas de energía, como si fueran dos olas del mar que se superponen. Eso es un clásico eh, experimento de la física cuántica. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron un grupo de personas meditadoras con un entrenamiento mental, y otros sin ningún entrenamiento mental. Y entonces esas personas querían dirigir el dibujo, o sea, hacer con las que partículas se colocaran, digamos, del lado derecho. Y realmente constataron que la atención de las personas cambiaba el dibujo natural de las partículas. Lo que quiere decir y comprueba que nuestra atención influye sobre la materia. El famoso observador participante, en el momento que tú observas una cosa, estás influyendo en ella y sesgándola según tu idea. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos el mismo experimento, yo y esta señora, yo pienso que la partícula va dirigirse a la derecha y ella a la izquierda. La de ella va a la izquierda y la mía va a la derecha, porque estamos influyendo sobre las partículas. Entonces, ¿qué conclusión sacas de eso? Que lo que tú piensas y aquello en donde colocas tu atención está materializando tu vida. Porque tú estás influyendo con tus pensamientos sobre el comportamiento microscópico. Pero si tú lo generalizas, evidentemente estás propiciando determinados acontecimientos y no otros. Por eso tiene este experimento unas connotaciones importantísimas. Aquí es la cantidad, del lado izquierdo, es la influencia de la mente sobre el comportamiento de las partículas. Y aquí abajo, este, esa escala aquí, es la cantidad de sesiones que pasaron las personas. Entonces, mirar qué interesante. Aquí, en las diez primeras sesiones que están aquí, en esta zona aquí, ya se nota la diferencia entre los meditadores, aquí arriba, poca influencia, y los, no, y los meditadores mucho más influencia. Hay un, hay un meditador despistadillo ahí arriba, pero la verdad es que la gran mayoría de ellos ha influido mucho más sobre el comportamiento de las partículas que los que no tienen la atención entrenada. ¿Y qué pasa? Que con el, al aumentar el número de sesiones, que aquí están hasta 161 sesiones, se fue diferenciando brutalmente la influencia de la mente sobre las partículas. Imaginaros, Estos no salen del lugar. Estos no tienen entrenamiento de atención y por lo tanto están aquí dando vueltas en el mismo nivel. El máximo nivel 2,5 han llegado aquí y solo un par de ellos. En cambio, estos otros van aumentando su influencia sobre el comportamiento de las partículas, o sea, sobre la materia. Fijaros la importancia de eso. Tanto que han ganado este premio esta gente, porque han probado cómo nuestra mente va a configurar la materia de cierta manera. Está tirando de ciertas cosas y rechazando otras. Entonces, aquí tenéis una prueba fehaciente de cómo la mente entrenada tiene un potencial muchísimo mayor que la mente no entrenada. Importantísimo. Y esto es que la atención, el entrenamiento de la atención, autoconocimiento que es atención a lo que está ocurriendo dentro de ti para conocer lo que hay aquí dentro. Porque si la atención está solo fuera, estás completamente ignorante de lo que pasa dentro de ti. Y lo que pasa dentro de ti es importantísimo, porque de ahí viene tu forma de vivir esa vida. Y esa vida es muy importante. ¿Has pensado alguna vez en todo lo que ha tenido que ocurrir para que tú existieras? ¿Cuánta gente se ha tenido que encontrar para que esta versión de la vida que eres tú se materializara? es alucinante. Y dices, bueno, es una casualidad. Pues siento mucho, no creo. No es una casualidad. Y vamos a hablar de eso enseguida. Bueno, voy a hablar rápidamente del juego de la atención. El juego de la atención es mi trabajo principal. Es un trabajo que empecé hace 30 años, más o menos, y fue cuando me di cuenta de la importancia de la atención. Por eso se llama el juego de la atención. Porque si tú focalizas tu atención en aquello que es constructivo para ti, lo estás atrayendo. Focalizas la atención en tus automatismos, o sea, ignorando tu interior, ¿qué pasa? Que se repite siempre el mismo rollo. Que estás mal en el trabajo y camas de trabajo. Bueno, va a conjurarse la cosa de alguna manera, que vuelvas a estar mal. Cambias de marido, pues también va a conjurarse la cosa para que se repita, porque es un patrón tuyo que se materializa fuera, Porque es lo que está en tu mente, lo que vimos antes en el experimento de Radin. Lo que está aquí dentro, si no lo transformas, se repite ad infinitum. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Y en la crisis más, si es importante en el día a día, imagínate en una situación de crisis. Si tú sabes lo que está ocurriendo aquí dentro, sabes manejarlo. Es el ordenador, sabes más o menos qué botones dar. Pero si no sabes, estás completamente en manos de tu inconsciente. Que además estás, siempre estás. Pero se trata justamente de... Comprender el contenido de tu inconsciente para ordenarlo. Porque cuando las cosas están ordenadas, fluyen solas. Y vamos a hablar de eso ahora. Entonces, el juego de la atención es un, es un método hoy día psicoterapéutico completo que es como si pasara un peine y vaya desenredando todas las etapas de tu vida. Porque en todas las etapas quedan cosas pendientes. Cosas trabadas, malentendidos. Y esto, todo eso se materializa en nuestra vida diaria. Entonces a medida que vamos quitando esos nudos, quitando esos atascos, la vida fluye sola. La energía fluye sola. Las cosas vienen a ti en vez de tú tener que luchar a buscarlas. Esa es la idea del juego de la atención. Y está basado en un concepto que son las grabaciones. Después de 30 años de psicoterapia, os puedo decir que las impresiones fuertes de una persona quedan grabadas en el psiquismo. Y el psiquismo, también quiero decir, del psiquismo viene la palabra psicología. Psique, psicología. Y en su origen, la psicología ya era transpersonal. Porque en griego, psique quiere decir el vuelo del espíritu. Por lo tanto, era espiritual en su origen, la psicología. Ahora, hoy día, se ve más como una cosa mental, como procesos cognitivos. Pero en realidad es mucho más. Y nuestra mente además, digo, está preparada para esa conexión con la parte infinita, que también voy a hablar de ella. En fin, el juego de la atención es un proceso terapéutico, comienzo, medio y fin que empieza desde el momento de tu concepción y va hasta el día de hoy, desenredando todos esos malentendidos, quitando los obstáculos para que tu vida fluya con facilidad. Porque la vida está hecha para disfrutarla. El mundo en que vivimos es un mundo maravilloso, con cosas increíbles de belleza, de, de armonía. Y nosotros somos los que complicamos todo con nuestros malentendidos, que son generalizados. Porque tú de una vivencia, tú sacas conclusiones. De una vivencia se quedan marcadas reacciones emocionales. De una vivencia tú quedas con determinadas ideas. Y las ideas conscientes, y no digamos las inconscientes. Para daros un ejemplo, me acuerdo que tenía una paciente que no hablaba, la mujer, sacarle una palabra era así un esfuerzo. Y entonces estuvimos mirando en su inconsciente que le había pasado, y resulta que esa chica había caído al río, cuando era muy pequeña, y cada vez que abría la boca para llamar a mamá, entraba agua. Gracias a Dios la madre lo, la encontró, la salvó, pasó nada, pero el inconsciente de ella unió la idea de abrir la boca con peligro de muerte. Y eso quedó grabado en el inconsciente. El inconsciente hace conexiones de ese tipo. Y entonces la mujer no hablaba. Cuando encontramos el motivo, mejoró. No es una gran parlanchina, pero de vez en cuando habla. Pero es el inconsciente, esa experiencia que tuvo. De esas experiencias que son nuestras, pues hay conclusiones racionales y conclusiones irracionales, inconscientes. Y todas ellas están haciendo tu forma de mirar la vida. Y están influyendo en tu día a día. Entonces, el juego de la atención tiene esta idea de neutralizar las experiencias que te han dejado marcas, lo que yo llamo grabaciones, y que están influyendo en toda tu vida. Están influyendo en tus reacciones, están influyendo en tu forma de percibir el mundo, están influyendo en que una voz te gusta o no te gusta. No es casual. Nada es casual. De hecho, en física la casualidad es 0,000 no sé qué. O sea, prácticamente inexistente. Y seguramente eso se debe a alguna ley que no conocemos todavía. Pero la casualidad no existe. Por eso es tan interesante la vida. Porque todo lo que te pasa tiene una función. Y entender la función es uno de los cometidos de nuestra atención. Entonces, el juego de la atención ahora mismo... Están haciendo un, porque ya es un método completo psicoterapéutico. La Universidad de Psicología de Murcia está haciendo un estudio sobre este método, que ya fue presentado en dos congresos, los primeros resultados, y ahora este año ya tenemos la muestra suficiente para resultados finales. O sea que espero que este año ya se publique el resultado final de este estudio. Y ese estudio está compuesto de un test de los cinco factores principales de la personalidad, porque el, el título es Personalidad y Cambio en Psicoterapia. Porque esto es una de las cosas muy discutidas en psicoterapia, hasta dónde una persona puede realmente cambiar. Entonces, los cinco factores son extroversión, cordialidad, responsabilidad, estabilidad emocional y apertura. Entonces, aquí lo que ha habido es una, un cambio de 10 puntos, que es una barbaridad en estabilidad emocional. Neuroticismo. Neuroticismo es considerado una cosa no cambiable. O sea, el que es neurótico es neurótico para toda la vida. Pero resulta que este estudio está pr probando que no es así que hay una diferencia importantísima, significativamente importante, estadísticamente. Y lo más interesante es que los demás no han cambiado. Porque a veces en esos trabajos hay cambios, pero toda la personalidad se desestabiliza. Y aquí no es el caso. Aquí el único que no llegó a ser significativo estadísticamente, pero hay un pequeño caso aquí, en cordialidad. Y es lógico, porque si una persona está más estable, está más segura, está más confiante, pues no tiene que agradar tanto, ni estar tan pendiente del que dirán, ni comprar amor aquí y allá. Entonces hay una pequeña diferencia para digo, no es significativa, Eh, estadísticamente pero sí en este factor de estabilidad emocional, ese es el resultado parcial hasta ahora y aquí está diciendo, esos son los Big Five, los cinco tipos de la de la personalidad y que los cambios significativos en la estabilidad, que es control de emociones y control de impulso y además este resultado tiene otra cosa interesante que es el factor de Cohen aquí abajo. Ese es un, un, un factor que mide la efectividad de un método. Y aquí la parte más, la parte alta de, de este factor es 0,8, y nosotros hemos llegado aquí a 0,799. Por lo tanto, una eficacia grande y también... Aquí hay a la escala de distorsión que está diciendo que no hay errores en el cálculo. Por lo tanto, es un resultado realmente fuera de lo común, el resultado que se ha conseguido con esos tests. ¿no? Y, como digo, el neuroticismo aquí abajo es una dimensión supuestamente estable de la personalidad. Pero aquí se ha mostrado que ha habido un cambio realmente significativo. ¿Qué está diciendo eso? Pues que los postulados que estamos mmm, ofreciendo en este trabajo son reales, funcionan. No es una cosa que cinco personas te han dicho que les ha ido muy bien, sino que realmente en el cómputo general hay un movimiento importante en función del bienestar humano y de la salud mental. Entonces, si estamos hablando aquí de psicología transpersonal, vamos a hablar de la parte personal primero, el personajillo que cree determinadas cosas, que funciona de determinada manera en la vida, y esa determinada manera de funcionar Le trae determinadas cosas en la vida. O sea, si tu mente está configurada de una manera, va a tener unos resultados X. Si esos resultados están bien, fenomenal, disfruta y vive. Pero si están mal y estás pasándolo mal, corrígelo, porque lo puedes corregir. Entonces, hay un potencial bestial en nuestro interior. Y muchas veces no aprovechamos ese potencial. Y muchas veces usamos en contra de nosotros ese potencial. ¿Por qué? Porque el potencial está hecho para usarlo. Es un don que tenemos y que tiene que ser usado. Y si tú no usas tu potencial rebota contra ti. Nuestras actitudes autodestructivas que son potencial no usado. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre Freud, que Freud, con todo lo que ha aportado, muy interesante y muy importante, pero él tenía la idea que el ser humano es enfermo y tiene que vivir con su enfermedad. En cambio, la psicología humanista trae la idea de lo contrario, que la enfermedad es el potencial no usado. Y mi experiencia como terapeuta da la razón a la psicología trans, eh, humanista. Porque es verdad. En el momento que usas tu potencial, bueno, estás leve, estás llena de vida, estás con ganas, estás, no te cuesta la acción, estás feliz. Potencial no usado. Encogimiento, rencor, dolor. Es así. Yo puedo decir con mis años de experiencia que es así. Entonces vamos a hablar de la parte personal. Como dije antes... El, nosotros, en el método que yo he creado, basamos, la base son las grabaciones, las impresiones fuertes, negativas y positivas, que se han quedado marcados en tu inconsciente. Ahora, ¿por qué? Mira qué interesante. Esa es la famosa y clásica figura del consciente y el inconsciente. Pero en realidad es mucho más que lo que está ahí. ¿Por qué? Porque Bruce Lipton, que es un hombre que ha hecho fantásticas innovaciones y descubiertas, entre ellas que los genes no son siempre los mismos, porque nosotros siempre nos decimos: no, eso es hereditario, porque mi mamá lo tenía, mi papá lo tenía, yo qué sé, mi abuelo, pues no es hereditario. Los genes están todos disponibles, pero solo se activan aquellos que tienen un ambiente interno y externo propicio a que se activen. Por lo tanto, no nos escudemos en nada hereditario, porque es lo que pensamos y sentimos dentro y el ambiente el, en el que estamos que va a activar o no activar un gen. Eso ha sido una descubierta de Bruce Lipton. Y, le, y según el dato que él da, mientras el consciente Procesa 40 bits. El inconsciente procesa 20 millones. ¿Quién crees que gana? Obviamente el inconsciente. ¿Y autoconocimiento qué es? Comprender tu inconsciente. Y, y ordenar tu inconsciente. Porque tu inconsciente en realidad es un amigo tuyo. Pero está mal informado muchas veces. Entonces hay que arreglar esa información, ordenar esa información. Hacer terapia es poner orden, nada más. Igual que tu casa, que todo es ordenada y te sientes mal en ella, ordenala, limpiala, ponla bonita y estarás encantada en tu casa. Pues el inconsciente es lo mismo. Entonces 20 millones de bits, mientras el otro va a ser 40. O sea, tú has pensado una cosa, el inconsciente ha ido y ha vuelto 40 mil veces. Por lo tanto, vamos a conocer el inconsciente si queremos conocer nuestro ordenador fantástico que tenemos ahí, ¿no? Otra cosa muy importante sobre el inconsciente es la descubierta de esta señora, Candace Pert. Un libro muy recomendable, Las moléculas de la emoción. Esta mujer es una física que ha descubierto los receptores opiáceos, que son los que... Reciben toda esa información del inconsciente. Y ella postula que eso, como esos eh, receptores opiáceos están en todo el cuerpo, que el inconsciente no está aquí en un lugar abstracto, está en tu cuerpo. Y tu cuerpo recuerda. Y tu cuerpo tiene cada célula, tiene memoria. Y esa memoria se puede también cambiar. Y para cambiar esa memoria yo uso un sistema que es para mí maravilloso, que son los sonidos. Yo he creado un método de, de, de son, del sonido que va directo a la información de la célula. Es realmente espectacular, del cuerpo. Y eso me vino... Primero porque leí ese libro y segundo porque fui una vez en la Embajada Americana y estaban dando una, un vídeo sobre cómo cambia el, la, la, form, la formación molecular según la vibración sonora. Y nosotros, si tú ves el agua, cambia completamente según la vibración, la frecuencia vibratoria. Y nosotros somos 70% agua, por lo tanto, imagínate. El sonido tiene que influirnos bárbaramente, tanto para ordenar como para desordenar. Hay un caso, por ejemplo, en el sur de Francia, que es muy gracioso, bueno, gracioso, que dieron un concierto de rock duro al lado de una granja de gallinas, y a la mañana siguiente estaban todas muertas. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque su sistema nervioso no aguantaba aquel ruido tan fuerte. Entonces imagínate si no nos estamos completamente en manos de la vibración sonora. Para explicar lo que son las grabaciones, yo uso mucho el río. ¿Por qué? Porque el río es agua fluyendo, ¿no? Y la energía se comporta muy parecido al agua. Si tú tienes... Eh, agua y tienes en el suelo un surco y pones el agua y el agua va por el surco. De la misma manera, la energía va por nuestros caminos neuronales. Si tú piensas y sientes siempre lo mismo, se hacen unas autovías neuronales por las cuales la energía pasa todo el tiempo y por eso se refuerzan la parte neurótica nuestra los equívocos nuestros también <coughs> entonces el río cuando está digamos, vamos a ver aquí un, un pequeño dibujo que he hecho como no tenía donde dibujarlo vamos a ver, esto quiere ser un río ¿eh? perdona, <risa> pero pero <risa> Un río que fluye, sin obstáculos. Un agua que corre, como la energía cuando no tiene obstáculos. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? La primera piedra. Aquel momento en que yo tenía toda la razón del mundo y no me la dieron. Y entonces yo siento que están, son injustos, que no me escuchan. Primera piedra del río. ¿Qué ocurre luego? Pues luego resulta que mi abuelo, Su favorito es mi hermano y no yo, y entonces ya soy segundona toda la vida. Otra piedra en el río. Y aquel día en que mi hermano no quiso jugar conmigo porque era chiquitita y me separó del grupo y entonces me siento excluida. Otra piedra en el río. Porque además, mientras tú no neutralizas esas memorias, estás unido a ellas. Están robándote energía todo el tiempo. Cada vez que te sientes excluida, lo que aprendiste con tu hermano, lo que dije antes, en diez ocasiones la única excluida, esa es la que registras. Entonces, estás ya condicionada aquí. ¿Y ahora qué ocurre? Que vas al colegio y el profesor te llama a la pizarra y se te, da, te da un blanco y no sabes la lección y toda la clase se ríe. Otra piedra en el río. Ya estás todo el tiempo pensando que se están riendo de ti. Nosotros están pensando en otra cosa, pero tu percepción es esa porque la tienes en la cabeza. Y otra piedra en el río. Qué sé yo, tu amiga querida del colegio de repente va con otra. Ay, traición. Y vas a ver traición por todos lados. Es que es así. Lo que está aquí es lo que tú registras de ahí fuera. Y luego va aumentando la cosa. Y al final, ¿qué ocurre? Que hay un montonazo de piedras en el río. Y tú estás unida a todo eso. Tus percepciones de la vida están unidas a esas piedras. Entonces vas por la vida con un desgaste brutal. Aquella cosa de por la mañana te levantas exhausta y no has hecho nada. Porque el conflicto interno es brutal. Porque esas grabaciones están activas, son memorias activas en tu vida. Cosas que han ocurrido hace 30, 40 años y que te siguen afectando igual. Y además, como que regrides cada vez. Te vuelves a sentir chiquitita, porque se activa una grabación. Una grabación es un acontecimiento de tu vida <coughs> que entra por los sentidos. Entonces, si algún elemento, recuerda aquella grabación, ella se levanta como un todo y te vuelves a sentir como si tuvieras tres años. Te olvidas de tus recursos. Eso nos pasa a todos. Eso es una grabación. Y esas grabaciones, ¿qué hacen al final? <coughs> que el agua no fluye. Y un agua que no fluye, ¿qué le pasa? Que se pudre, ¿no? Y cuando nuestra energía no fluye, ¿qué nos pasa a nosotros? Empezamos a tener enfermedades físicas, por supuesto, emocionales y mentales, porque no está circulando nuestra energía. Igual que la, el río. Por eso uso el río de, de símil. Entonces, ¿qué se trata? De que cada una de esas piedras, cada una de las grabaciones, las neutralicemos. Que aquella memoria deje de tener influencia sobre nosotros porque mientras tiene influencia está afectando nuestra lectura de cada cosa que nos ocurre durante el día porque tú no puedes huir de tu mente lo que está en tu mente está en tu mente hasta que metes información nueva es como un programa de ordenador si cambias el programa el, todo el ordenador funciona de otra manera El viejo programa se repite, porque además eso es lo que pasa con nosotros. Nuestro lóbulo frontal es el que está encargado de eh, manejar las situaciones nuevas. Cuando la situación nueva ya está dominada, lo pasas al secretario, a otra parte del cerebro. Y entonces esto ya se da automáticamente. Como cuando conduces un coche, ¿no? Al principio tienes que tener atención en y 40 cosas, el otro coche, las reglas, el coche mismo, el guardia, dónde, está, dónde están los otros, mil cosas. Pero poco a poco eso se entra en el sistema y el secretario pasa a tomar el mando de tu conducción y vas conduciendo y puedes hablar con otra persona y puedes, en fin, hacer lo que te da la gana. Completamente, todo va automático ya, hasta que aparece un coche donde no lo esperabas. Situación nueva, ahí el óvulo frontal se activa de nuevo y estás presente. Fíjate, así funcionamos en la vida. Cuando se automatiza algo, es otra parte de nuestro cerebro que se ocupa y la que realmente funciona con lo nuevo es el óvulo frontal. Y por eso necesitamos información nueva para transformar, si no aquello se repite toda la vida. Por eso es tan importante la información. ¿Y cómo se graban las cosas? Cosas que tú haces. Tú haces algo que tiene una consecuencia, lo grabas. Estás jugando en la calle, ¿vale? Y entonces mamá te llama para comer. Y estás jugando muy bien y no subes, no te da la gana, estás aquí jugando. Entonces mamá baja, furiosa, va a buscarte, se cae, hace una un, un herida en la pierna y tú te sientes fatal. Conclusión. Aquello queda grabado y tú no te permites ya estar tranquilamente jugando. Porque se quedó asociado a un acontecimiento del que te culpabilizas. También lo que te hacen... Si tu padre o tu madre te dice todo el tiempo que no vales nada o que eres una baga o lo que sea, esto acaba entrando, ya no hace falta que estén ellos, ya te lo haces tú solita. O lo que ves hacer, si papá y mamá discuten todo el tiempo, tú aprendes que la, la relación es el conflicto, es la discusión. Y de repente te encuentras discutiendo con tu pareja. O evitando el conflicto de tal manera que tragas con todo. ¿Por qué? Porque hay una grabación ahí dentro de cómo es la cosa. Así es como se graban. Otra cosa interesante e importantísima de las grabaciones es que en cada acontecimiento tú no te identificas solo con lo que tú estabas en aquel momento. Por ejemplo... Imagínate que papá está en el trabajo y está fastidiado con su jefe, viene a casa cansado, enfadado, y entonces lo descarga sobre el niño. Ejemplo. Que eso nos ha ocurrido a todos en ambas las posiciones, alguna vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño ha vivido esa escena como víctima, pero su inconsciente... No graba solo este personaje, graba los dos. Entonces en algunos momentos vas a ser víctima y vas a atraer la descarga de otros. Porque la, la energía se configura de una determinada manera. Entonces si estás acostumbrada a que te riñan, vas a buscar inconscientemente la riña. Pero luego, como también has integrado en ti a este otro personaje aquí, tú también vas a hacer lo mismo. Cuando no te das cuenta, pum, ya estás tú también descargando en tus hijos o en que sea, con el consiguiente culpa luego. ¿Por qué? Porque tú has integrado en tu memoria las dos cosas, los dos personajes. Eso es muy importante. O sea, no solamente te identificas con lo que tú has vivido, sino también con el otro. Aprendes cómo funciona el otro. Por esa misma regla de tres, si alguien te está continuamente riñendo, luego tú también te riñes, porque has metido dentro de ti el personaje que riñe. ¿Te ha entendido eso? Eso es muy importante. Total. Que por eso es una necesidad. Porque tenemos que recoger la energía que está contenida en esas grabaciones. Y en estos rasgos también. Y porque nuestro talento, todos nosotros nacemos con un talento. Todos. Nosotros los padres muchas veces queremos imponer a nuestros hijos aquello que nos ha ido bien. Y a lo mejor... Ese hijo, esa hija, tiene un talento que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos vivido. Pero queremos imponer por amor, además, al niño. Pero a lo mejor le fastidia, porque tiene otro talento. Cada uno tiene un dibujo. Vamos a hablar de eso ahora. Por lo tanto, mira, al cambiar una grabación, cambia la visión. Al cambiar la visión... Tienes una lógica nueva, una manera de pensar nueva. Una lógica, muy importante la lógica. Los delisis tienen una lógica, para ellos es lógico lo que están haciendo. Lo que pasa que nosotros tenemos una otra lógica. Si tú naces en una familia normal, tienes una lógica llamada normal. Naces en una familia de ladrones, pues eres tonto si no robas. Esa es la lógica. Por lo tanto, la lógica es importantísima. Cuando cambias la lógica piensas distinto, tienes una creencia distinta, por lo tanto generas una emoción distinta y, por lo tanto, al cambiar la emoción tienes nuevos procesos en tu cuerpo, porque la emoción es un proceso generado o por una memoria del cuerpo o por un pensamiento, muy distinto a una situación en que crees que tienes recursos a una situación en que te crees impotente. Bien, entonces actúas distinto, eres distinto y actúas. al ser distinto creas una vida nueva y usas un potencial nuevo, un potencial que estaba latente pero no estaba siendo usado hasta ahora. Por lo tanto fíjate todo lo que ocurre cuando... porque hay energía retenida en cada grabación que está activa, entonces tienes una conciencia nueva. Por tanto, el cambio de la, una grabación, la neutralización de una grabación, tiene un efecto brutal sobre toda la vida de la persona. Bueno, he hablado un rato sobre lo personal. Ahora vamos a hablar de lo trans. <risa> lo transpersonal. Estamos hablando aquí de transpersonal. ¿Qué es trans? Es esa parte que va más allá. Ya dije antes, ¿si ¿sí? qué quiere decir? El vuelo del espíritu. El vuelo de los pájaros simbólicamente es eso. Es el vuelo de los es, de, del espíritu, del alma de cada uno. Es la parte espiritual, si quieres llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poneros un momentito un vídeo <coughs> para introducir esa idea. A ver si consigo yo, porque esto aquí... A ver. Un minutito. Ya. Bueno, este es un vídeo que nos está enseñando qué. ¿Qué es lo que os ha, os ha llamado la atención de ese vídeo? ¿Todos os ha llamado la atención? Bueno, pero ¿qué es lo que más ha llamado? Más, más hay, tanto en lo grande como en lo pequeño, ¿qué es lo que más hay? ¿Eh? ¿Eh? es igual pero, pero ¿qué es lo que más hay ahí? vacío vacío mira vacío aquí los budistas ya dicen el vacío del que sale todo y los cientistas hablan del vacío fértil lo llaman así porque el vacío es del todo En el momento que una cosa tiene forma, ya está condenada a ser solo aquello. Ya no es el todo. Ya es solo aquello. Luego puede haber mil tipos. Por ejemplo, tú hablas de una mesa. ¿Qué es una mesa? Es una cosa con patas donde puedes apoyar cosas. Luego tipos de mesa, infinitos. Pero es una mesa, no es otra cosa. Yo soy Marley, no puedo ser otra cosa ya, porque tengo forma. Y como nosotros estamos acostumbrados a ver la forma, toda nuestra mente está elaborada para la forma. Por eso no entendemos las cosas sin forma. Pero lo realmente interesante, ¿qué es? Aquí el vacío. Ahí hay todo todas las posibilidades, como dice la física cuántica. De ahí puede salir todo. O sea que el vacío es la mayor riqueza. El vacío es el todo. Porque la forma ya es una, un encogimiento, ya es una disminución. Y nosotros tenemos dos hemisferios. Uno es para manejar el mundo físico, para pagar el autobús, para tal. Pero el otro conecta con este vacío y de ahí puede salir todo. Esta es la realidad, fijaros qué barbaridad. La realidad que es el vacío, porque fíjate tú hasta que llegas al núcleo de la hacerlo el vacío que hay. Dicen los científicos que si no hubiera vacío, toda la tierra entera se quedaría como una pelotita de, de, de tenis, nada más. Todo es vacío. O sea, lo que vemos es un espejismo total, todo el tiempo. Pero como nuestros sentidos ven la forma todo el tiempo, no saben manejarse fuera de la forma. Porque el paradigma de nuestra mente es eso, la forma. La materia. Pero la realidad es que no hay materia. Cada vez que entran en la materia es más pequeño, más pequeño, más pequeño. más que No encuentran nada. Porque todo es vacío. Tú miras al cielo y ves unos puntitos, unas estrellas. Pero vacío es lo que hay. Por lo tanto, el todo es el vacío. Porque de ahí puede salir cualquier forma. Es como si miras al cielo y de repente una nube se forma... Y se deshace, y forma y deshace, y forma y deshace. Y nosotros, como estamos tan identificados con la forma y con el cuerpo, hacemos un drama de morir. <risa> Cuando es lo natural estar aquí un ratito. Y luego ya nos vamos de aquí. Porque no pertenecemos a la forma en realidad. Entonces vamos a ver yo, como todo ser humano, con ese tipo de información de la forma, Yo siempre he necesitado un esquema, incluso para entender lo transpersonal, lo trans. Porque si no, la forma, el vacío, es que, que, que, necesito entender como un esquema. Entonces, hay una cosmogonía que a mí me parece la más completa de las que conozco. Y es una cosa además que fue matemáticamente comprovada por este señor aquí Garnier Malhes, un físico francés, que lanzó una teoría matemáticamente comprobada que se llama el desdoblamiento del tiempo, no sé si lo conocéis. Pero el desdoblamiento del tiempo habla de que el origen es el vacío. ¿Cómo andamos de tiempo? Más o menos. Bueno, pues vamos a, a cortar el trans que es muy difícil eso, pero bueno. Entonces, este señor habla que el origen es el vacío. Pero como en el vacío no nos entendemos, vamos a ponerlo un punto. Como si ahí está el vacío, es el símbolo del vacío, ese redondel. Porque ya se sabe que la esfera, simbólicamente, en la geometría, en la geometría sagrada... Sí, el todo es una esfera porque todas las figuras geométricas entran dentro del círculo. Entonces, por eso digamos que ahí es el origen de todas las cosas. Y entonces él comprobó que esto es un lugar donde no hay tiempo ni espacio, como el inconsciente. El inconsciente tampoco tiene tiempo ni espacio. Por eso cuando sueñan se mezclan los tiempos y los espacios. Entonces... En ese lugar todo es instantáneo, porque como no hay forma, todo es rapidísimo. Pero es como si pusieras una lupa y el tiempo se desdobla. ¿Y qué crea? Crea el tiempo cronológico que nosotros conocemos, que tiene un comienzo y un final. Y nosotros queremos que el infinito tenga un comienzo y un final, si no, no nos hallamos, si no, nos da vértigo toda nuestra mente quiere acotar las cosas para sentirse seguro porque claro nosotros tenemos un afán de seguridad muy grande, Imagínate tú llegas a ese mundo un bebé, si alguien no te cuida te mueres por lo tanto una impotencia total entonces pasamos la vida buscando ¿qué? poder y omnipotencia para compensar el sentimiento de inseguridad con el que venimos al mundo físico Entonces queremos acotar todo en un tiempo cronológico que nosotros medimos con el reloj, pero realmente podemos tomar una medida X de un minuto o un minuto pueden ser días. Nosotros escogemos lo que queremos tomar como unidad. Ahora vamos a verlo desde una otra perspectiva. Imaginaros que el origen es la luz. Esto es luz. Imaginaros que aquí es la luz, el puntito ese. Y entonces pones un prisma. Y entonces la luz se divide en siete colores, ¿no es así? Pues ¿cuántas combinaciones de colores podemos hacer? Infinitas. Entonces, yo soy una combinación de colores, tú eres otra, otra, otra. Tú tienes más verde, yo tengo más amarillo, tengo más, más rojo. Somos combinaciones del origen que está ahí arriba combinaciones de los, y por eso puse esos colores aquí. O sea que materializamos como una combinación específica. Y esa combinación específica tiene un don específico. O sea, aquí, ahí arriba, en el puntito de arriba, todos podemos ser Einstein o Nadal. Pero ya aquí abajo no, porque tenemos un dibujo específico. ¿Me seguís? Sí. Bien. Entonces vamos a ver este desdoblamiento del tiempo en camadas. Aquí abajo sería el mundo físico. Aquí, ¿vale? El siguiente es bueno es la conexión con el origen. Cuando tú te sientes en conexión con el trans, estás en conexión con el origen. Y entonces eso se divide en varios niveles. Aquí es el nivel emocional. Luego viene el nivel mental. Luego viene el nivel de la percepción de la personalidad. ¿vale? Eso sería la parte personal aquí abajo. Y veis que va aumentando el tiempo. Son diferentes tiempos. Aquí arriba es más rápido, aquí abajo mucho más lento porque es más denso. La materia es más densa que la emoción. La emoción es más densa que el pensamiento. Entonces, desde el punto de vista, de la eso sería la personalidad. Lo que yo digo, el personaje con el que jugamos en esta vida. Luego, esta cosa sigue. Yo durante muchos años <coughs> he dado clase hasta aquí. Porque yo estudié mucho tiempo al maestro tibetano. Y el maestro tibetano y muchas otras escuelas identificaban ese nivel 4 aquí con el ser, lo que llaman el ser. Pero ahora hay ese concepto del desdoblamiento que es para mí mucho más moderno, mucho más interesante, mucho más actual. No es que no fuera un conocimiento que ya se sabía, porque los Vedantas hablan de eso de toda la vida, pero esto es una forma gráfica Y muy comprensible para nosotros occidentales. Porque luego sigue aquí el inconsciente colectivo. Y luego el campo cuántico. O sea que el origen, el origen sería aquí, esa partecita de arriba. vaya hombre Entonces, el campo cuántico estaría... Yo lo he dibujado aquí como si fuera una, una espiral, pero en realidad... En realidad, vaya hombre, yo lo he dibujado como una espiral, pero en realidad la cosa es un poco distinta. Esto no quiere. En realidad, el campo cuántico envuelve el origen, estaría alrededor del origen. Digamos que en el origen hay el propósito inicial y con la energía del cuanto campo, del cuánto del campo cuántico, entonces se empieza a formar la forma. ¿En dónde? En el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es donde hay el molde primordial. La idea de la mesa, que luego puede haber infinitas mesas. La idea de la madre, que puede haber infinitas madres. Ahí es como el principio de la formación de la materia. ¿Da para entender lo que estoy diciendo? Entonces ahí es como la semilla. Y ahí en esa semilla hay un para qué. Todo lo que se va a materializar luego tiene una función. Y esa función es un dibujo concreto que somos cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa, ¿vale? Yo hago ropa. Entonces, ¿para qué voy a hacer ropa? ¿Para quién? ¿Para qué finalidad? Puedo hacer ropa para una novia, o para el ejército, o para un portero. Puedo hacer muchos tipos de ropa, cada una tiene una función. Tú no pones a una novia un traje de militar, está para los militares. Ni vistes a la militar de novia. Cada uno tiene una función. Entonces cada una de las materializaciones tiene una función. Tú tienes una función, yo tengo una función. Cada uno tiene una función. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente tú estás hecho para algo aquí. Ahí en el origen de arriba todos somos Einstein, Nadal y Hitler también. Todos somos, todo. Venimos todos de la primera célula viva, del mismo origen venimos. Pero luego nos separamos, nos individualizamos. Entonces, en ese inconsciente colectivo sería el inicio de la forma, el molde inicial desde el cual puede haber infinitas versiones. Y cada uno de nosotros es una versión. ¿Está entendido? hasta aquí? Entonces, el nivel 4 sería, desde la perspectiva personal, sería el ego o la personalidad. Y desde la perspectiva trans, sería el alma individual. Porque es, ahí arriba, eso sería el mar. La bolita de arriba es el mar. Y nosotros ya somos una gota del mar. Somos el mar, pero una gota es una gota y el mar es el mar. Pero pertenecemos al mar todos. Tanto Hitler, como Einstein, como Nadal. Todos participamos y somos de lo mismo. Así que, aquí tenemos los... Diferentes niveles que están hechos en un esquema. Como digo, hasta ahora íbamos hasta el 4, porque identificaban este encuentro aquí, aquí, como el ser. Pero en realidad este sería el ser individual. Aquí es el conjunto de una persona. Pero hay una otra parte, ese es el trans. Somos, y nosotros estamos aquí en medio. Cuando estamos en equilibrio perfecto, ¿qué ocurre? Ocurre un ocho, y la transformación se da sola, y las cosas vienen a ti, no tienes que esforzarte para nada. Para nada. Cuando estás en perfecto equilibrio entre el trans y el personal. Como digo, desde el punto de vista del trans, eres el alma individual. Desde el punto de vista del personal, eres el ego, o, per, o persona, o personalidad, lo llamo como quieras, pero siempre que estés aquí en, la, en esa línea roja aquí. Si tú estás aquí, lucha y esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto aquí sería el pasado, ¿vale? Y cuando tienes aquí un problema le proyectas la solución en el futuro y entonces no estás en el presente. O ¿Sabes qué es el presente? O sea, Si tengo una familia disfuncional aquí, estoy soñando con una familia feliz, maravillosa y perfecta que no existe porque es una idea. Entonces no estoy viviendo lo que hay que vivir, estoy desviado de lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es el aquí ahora y es lo único que hay y además es perfecto además es lo único perfecto los ciclos de la vida son lo perfecto bueno, vamos a ver que hay dos pasitos más perdonar, pero me atrasaba un poco entonces, si todos sostenemos esto de aquí y todo hay dos pasos más y es el siguiente el nueve sería como todo es fractal en esa vida este triangulito se desdobla e y se desdobla e y se desdobla. E y quando tu vives um 6, ele 6, se tu cambias de lado, se transforma em 9. E y aqui seria el propósito universal para el cual fuiste creado. Cuando corres ese propósito e y le trazes aqui abajo entonces já estás en el 10, has materializado aquello para lo que fuiste creado. Importante, importantísimo. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Imagínate un niño muy unido a su papá. Y el papá enferma y muere. Y el niño ha querido salvar al padre. Toda su atención fue a aquella historia del padre. Y llegó a tal punto la cosa, el padre muere, pero aquel niño desarrolló una sensibilidad especial para la medicina. I, y entonces będzie a ser ponieważ gran médico, porque toda su atención estuvo volcada en aquella aquel de su vida. Por lo tanto, en lo peor que le ha pasado está su mayor don. Y ese dom él lo puede usar teniendo una clínica, ¿verdad? Puede usarlo teniendo una, clínica, y una clínica pomposa y maravillosa porque es un gran médico. O puede usarle para el grupo, para la humanidad. Usar su talento no solo para él, sino para la humanidad. Lo que hablábamos antes de las cucharas. Entonces, aquí en el 9 está materializando una cosa grupal y mayor y trayéndola aquí a la materia al mundo físico. Esos serían los diez pasos del desdoblamiento del tiempo. Ahora mirar ese desdoblamiento, ¿verdad?, ¿Qué ocurre con él? Que aquí en el mundo físico, aquí abajo, tú tienes inúmeras experiencias. Y esas experiencias son múltiples, son las grabaciones, los acontecimientos que te han pasado. ¿Y dónde está el mayor talento? Pues en las peores experiencias que has tenido, porque esas son las que más te han centrado la atención en un tema y has desarrollado una sensibilidad especial para aquel tema. Por lo tanto, no vamos jamás a hablar mal de nuestras experiencias, porque si estamos en la parte neutra, no la juzgamos. Aquello que me ha pasado de horrible, y hablo ahora de verdad, es lo que me ha hecho interesarme por el transpersonal. Si no me pasa lo que me pasa, estaría viviendo otro tipo de vida. Pero mi dibujo era... Hablar del transpersonal aquí para vosotros. Para eso he nacido. <risa> Entonces, claro, aquí estoy haciendo mi función. Porque no he nacido para otra cosa. Pero para llegar a interesarme para el transpersonal he tenido que tener unas vivencias muy duras. Y buscar en el transpersonal la respuesta. Igual que el niño cuyo padre murió busca la salvación en la medicina. Y desarrolla un, un, un, un algo especial en aquel aspecto. Por lo tanto, todas nuestras experiencias de la vida, mayores y menores, tienen una función. Y cada una de ellas, cada una de ellas, tiene una energía dentro. O sea, aquellas piedras del río, todas ellas tienen una energía guardada dentro. Por eso están activas todavía y influyendo en tu vida. Entonces, si tú neutralizas aquella experiencia, recoges esa energía. Es como si al andar por la vida dejaras una uña aquí, una oreja allá, un trozo de tu pie aquí, y tienes que ir a recoger para estar entera. Porque en cada una de esas experiencias hay un trocito de tu energía. Por lo tanto, no vamos a jamás juzgar nuestras experiencias, porque ellas son las que nos llevan a donde tenemos que ir. Y eso es un concepto importantísimo, como el del error. No hay error, no existe eso del error. El error es tu aprendizaje. ¿Quién nace aprendido todo, con todo aprendido? Nadie. Es a través del ensayo error que tú te vas haciendo y formando. El niño aprende a andar cayéndose millón de veces. Así que vamos a dar las gracias al error, por favor. En vez de estarnos culpabilizando, y... el error es una maravilla. Es la oportunidad para aprendizaje. Si tú eres un arquero y vas a dar en la Diana, tienes que equivocarte un montón de veces para empezar a ser maestro del arco. Y todas nuestras maestrías pasan por errores. Bueno, voy rapidísimamente a cerrar, solo para dejar solamente así un poco, ¿qué pasa aquí? <risa> el número. Importancia del número. ¿Por qué la ciencia primero prueba una cosa numéricamente? Porque el número es el lenguaje del universo. Imaginaros que todo empezó con un punto y se ha dividido en infinitas partes. Es como el Big Bang, ¿no? Infinitos pedacitos. El número cualifica los pedacitos y cada fórmula es una tendencia a la unidad. O sea, el número está nombrando la fractura pero tiene la tendencia a la unidad. Por eso se usa el número para probar las cosas. El número es importantísimo, el número. Bien, dos ideas. Esta es, debajo de la forma hay unos números específicos, y esos números son todos irracionales. ¿Qué quiere decir eso? Números que no acaban nunca, porque la verdad es lo infinito. Por lo tanto, lo que refleja la verdad son números irracionales, lo que los antiguos llamaban números inconmensurables que me encanta esa palabra, es que imposible de medir. Esa idea de querer medir y poner la forma y tener un comienzo final no es posible con los números irracionales. Y debajo de la forma hay... El formador de la forma es la raíz cuadrada del 3, que es el triángulo. Porque los números se pueden mostrar geométricamente. Y el que repite las cosas en diferentes tamaños es el 2, la raíz cuadrada del 2. Entonces el 2 genera mayor-menor infinitamente, que es el cuadrado. La raíz cuadrada de luz es el diámetro del cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que son los números que están por debajo de la forma formando la forma. Y esos números se pueden ver en forma. Y esto que estoy mostrando aquí es la famosa espiral de todas las raíces cuadradas. ¿ves? De 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es infinito es infinito en aumentar y en disminuir porque si pones raíz cuadrada de menos uno, menos dos es lo contrario, va al pequeño y nunca acaba por lo tanto, ¿cuál es la realidad realmente? el infinito numéricamente se llega a la misma conclusión que es el infinito pero ¿a qué nos cuesta? y nos da vértigo pensar que eso cada vez puede ser menor, menor, menor infinitamente Y mayor, mayor, mayor, infinitamente nos da. Es que, es que no, no estamos preparados, nuestra mente no tiene el paradigma para entender eso. Pero sin embargo es así. Fija, fijaros además que hay una cosa que a mí me ha dejado descuadrada y es que geométricamente tú puedes calcular dónde va a acabar eso, geométricamente, pero nunca vas a llegar. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, nosotros que queremos siempre llegar a algún lado No hay ningún lugar donde llegar No vamos a llegar nunca Porque es infinito Entonces, ¿cuál es el único lugar? Y digo, ¿y el Nirvana dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Pues está en el eje Volvemos al eje El eje es el mismo siempre Ya puede disminuir y aumentar todo lo que tú quieras Si estás en el eje, y volvemos al eje ¿no? de, de esto aquí, mira el eje ahí otra vez. Cuando estás en el eje, estás en lo que hay de verdad. Pero nuestra mente está preparada solo para usar pedacitos. Tú coges ese pedacito aquí. Ah, eso sí, porque esto tiene comienzo y final y forma. Aquí ya me siento a gusto. <risa> y así estamos continuamente viendo solo los reflejos del infinito. Todo ese mundo que vemos es el reflejo materializado del infinito, pero no es la verdad última. La respuesta está en el infinito y nos cuesta un montón, pero eso es lo transpersonal. Es ir más allá de la forma. Y claro, yo creo que voy a parar aquí porque si no nos va a dar tiempo de más. Porque solo iba yo a mostraros como el, el cuadrado. También veis que hace la forma también del, de, la, de, de la espiral. El triángulo hace también la forma de la espiral. Esa es la forma de la espiral. Infinito. Y es lo que llaman la proporción áurea. Que es la proporción que más se parece a la unidad. Nos recuerda la unidad. Por eso nos da bienestar. Y nuestro cuerpo... Tiene proporciones áureas. Mirar, el dedito este tiene una proporción áurea. La oreja tiene proporción áurea. Bueno, en fin. Luego os iba a hablar aquí de ese esquema que es muy interesante, pero ya lo dejamos para otra ocasión. ¿Vale? Sí. <risa> no sé,